Buenas eh, Miguel estuvo compartiendo con nosotros la palabra y pues ya hacía tiempo, ya casi me olvidaba de, de estar aquí con vosotros. Y hoy por esta mañana pues me gustaría hablar eh, de un tema que aparece en la palabra de Dios y podríamos decir y vamos a hablar al respecto de que conozcamos al Señor la necesidad que hay que verdaderamente conozcamos al Señor. Entonces, yo los invito a abrir en el libro de Oseas, Antiguo Testamento, Profeta Menor, Oseas, y a veces, uy, este es un profeta que casi la gente no lee, aunque este, también Rita había predicado algunos domingos atrás a respecto de este tema, ¿no?, el tema de Oseas. No voy a repetir el... el, el el sermón, no voy a a, a predicar eh, lo mismo que predicó Oseas, porque Rita estaba hablando un poco. ¿eh? Oseas, capítulo 6, versículo 3. Oseas 6, 3. Y Rita estaba hablando un poco de de, de cómo Dios trabajó en la vida de este hombre, de este profeta, eh, y trabajó con el pueblo de Israel, Eh, haciendo una comparación entre el matrimonio de Oseas y el pueblo de Israel como se comportaba delante del Señor. Pero vamos a meditar en esta mañana, en este versículo de Oseas que habla lo siguiente. La palabra de Dios dice en Oseas 63 Conozcamos al Señor, vayamos tras su conocimiento, tan cierto como que sale el sol, Él habrá de manifestarse, vendrá a nosotros como la lluvia de invierno como la lluvia de primavera que riega la tierra y quería entonces fijar en esta frase o en la primera frase que, que la palabra de dios nos trae en esta mañana y dice conozcamos al señor vayamos tras su conocimiento cuando yo estaba en el seminario en él eh, en brasil en la en el la universidad de, de, de, de estudio bíblico el seminario bíblico este y fuimos a aprender una de las de las asignaciones era verdaderamente el conocimiento de Dios o la teología que es el estudio de Dios. Este no hay problema Pilar, déjalo que circule por ahí porque los niños de los tales es el reino de los cielos y Y hay vida. ¿Ah? Bueno, pero si cae, se llora y ya se aprende a no correr más aquí. este Y entonces yo estaba ahí y cuando fuimos a asistir a esta asignación, el profesor, el maestro, el facilitador que nos iba a dar la, la escuela, estaba hablando, ¿sería verdaderamente posible estudiarmos a Dios en ¿Quiénes somos nosotros o qué condición tenemos nosotros de conocer a este Dios todopoderoso? ¿Será que verdaderamente podría podríamos conocer a este Dios en su integridad? Hoy, Dios mío, y me puse a pensar, verdaderamente, pues qué profundo es, o qué importante es y qué bueno sería si pudiéramos conocer la plenitud de quién es Dios. Pero la palabra nos anima y esta palabra de hoy no, nos anima a hacer esto. Conocer al Señor y que vayamos tras su conocimiento. Entonces nos da a entender que es una constante y tenemos que hacer esto constantemente constantemente en nuestras vidas. Día por día tenemos que aprender de su palabra, buscar en su palabra para saber y tener el conocimiento de este Dios Todopoderoso. Yo creo que en la Biblia, y no es que creo, es verdad, la Biblia pues eh, habla de muchas personas que quisieron y tenía este deseo. Pues este Abraham tuvo deseo de conocer a Dios, podemos decir que Noé conoció a Dios, buscó a Dios, pues Moisés conoció a Dios. Este, cuando vamos ahí al Nuevo Testamento, hubo un momento que Saqueo salió corriendo y quería conocer a Dios en Jesucristo que estaba ahí, que iba a pasar, subió a un árbol para conocer a Dios, para tener un, un conocimiento de Dios, para saber quién era, para tener un contacto. Entonces, podemos ver que desde la antigüedad, antigüedad, siempre hubo este interés de la parte de los hombres, eh, de algunas personas en conocer a Dios. Ahora, ¿Es eh, de verdad esto, esto va en nuestro corazón? ¿Tenemos el deseo de conocer a Dios? ¿Tenemos este afán de buscar el conocimiento de Dios? Pues eh, Paloma empezando hoy la lectura y, y las alabanzas puso aquí algunos eh, salmos, algunas referencias que nos hacen acordar algunas cosas de Dios. Este, Rita, cuando empezó, citó aquí Salmo. 84. Esto, muy bien, Lola, 84. Y hablando también de algunas características de Dios. Y es importante esto, es importante reconocer y estar buscando en la palabra de Dios, quién es Dios, qué hace Él por nosotros. Y en esta mañana... <coughs> Yo quería traer esto en la memoria, algunas eh, algunos aspectos del carácter de Dios, eh, de este Dios tan bondadoso, este Dios que cuida de nosotros, este Dios que verdaderamente eh, quiere el mejor para nosotros. Entonces, quiero traer en la memoria esta mañana, refrescar tu mente, tu corazón con algunos de estos aspectos aspectos del carácter de Dios que trae refrigerio para el alma. Aún tocando el tema de esto, cuando yo voy a, a, a esos dos capítulo 3 cuando Moisés tiene, y Dios lo llama para tener una, una conversación muy íntima con Moisés, me impresiona este tema. Porque a veces parece que ahí en capítulo 3 de Éxodos, Moisés no tenía muy bien claro quién era Dios. Cuando Dios los llama desde la zarza ardiente, pues Moisés llega en la presencia de Dios y empieza a escuchar y hablar con Dios y Dios empieza a recordar a él quién él era, pues que Moisés no lo conocía. Cuando, Moisés, cuando Dios habla a Moisés, mira Moisés, yo te estoy llamando para que eh, yo te voy a utilizar para sacar el pueblo, mi pueblo del Egipto, porque había escuchado sus aflicciones, Moisés dijo, pero, ¿por qué yo? ¿Quién soy yo? Y después que Dios habló con él, él dijo, eh, pero, y si yo voy al pueblo, ¿quién eres tú? ¿Qué yo voy a hablar? Y él muestra claro que Moisés, a lo mejor no tenía este conocimiento de Dios. <coughs> y En esta mañana quiero hacer esto, refrescar tu mente para que tú conozcas algunos aspectos de la palabra de Dios. Pues eh, la primera característica que yo quiero llamar la atención del carácter de Dios o la primera el primer aspecto de la cara, del carácter de Dios es que nuestro Dios es un Dios consolador. En medio a pruebas, en medio a aflicciones, en medio a dificultades, en medio a tantas luchas, pues vivimos en un mundo caótico. Todos nosotros estamos luchando al diario con el tentador que quiere destruir a cada uno de nosotros. El sistema social que estamos metidos nos carga, nos oprime, nos deja verdaderamente hecha polvo, pues estamos cargados, cansados, irritados. Es bueno tener esto en mente, que nuestro Dios es un Dios consolador. Dios nos consola en medio a las pruebas. Dios está con nosotros y Él quiere estar al lado nuestro. Salmo 86, versículo 17, dice, Dame una muestra de tu amor para que mis enemigos la vean y se avergüence, porque tú, Señor, me has brindado gracia. Ayuda y consuelo. Entonces la palabra nos dice que nuestro Dios es un Dios consolador. Es un Dios que está a nuestro lado. Isaías 51, versículo 3, dice lo siguiente. Sin duda el Señor consolará a Sion, consolará todas sus ruinas, convertirá en un edén su desierto, en huerto del Señor sus tierras secas, en ella encontrará alegría y regocijo, acción de gracias y música de salmos Entonces, en medio a una situación de tanta calamidad, Dios estaba prometiendo consuelo. Dios estaba prometiendo estar junto. Consolar es esto, es aliviar la pena o aflicción de una persona. Y es esto que Dios hace con nosotros. En medio a las tribulaciones, en medio a la dificultad, Dios nos consuela. Él está a nuestro lado para ayudarnos. Jeremías capítulo 33, o oh, perdón, 31, 13, dice, Entonces las jóvenes danzarán con alegría, y los jóvenes, junto con los ancianos, convertiré su duelo en gozo y os consolaré transformaré su dolor en alegría. Entonces, podemos estar seguros que nuestro Dios, que es un Dios de consuelo, en los momentos que estamos pasando por luchas, en los momentos que estamos pasando por prueba el Señor está a nuestro lado para ayudarnos, para consolarnos, para dar fuerza, para aliviar nuestra carga. Este es nuestro Dios. Este es un aspecto del carácter de Dios. Esto, consolador. Una otra característica de, del carácter de Dios ¿no? sería que nuestro Dios es un Dios en el que nosotros podemos descansar. Y qué bueno es esto. Qué bueno es saber que tenemos un sitio o alguien en que nosotros podemos descansar. Y descansar es verdaderamente esto, quitar algo que nos está pesando y poner en las espaldas de otro. O descansar es verdaderamente, es como si fuera, y me imagino cuando pienso en descansar, si tuviéramos, o una red, o un gran sillón colgado con una cuerda, y podemos simplemente relajarnos y tirar nuestro cuerpo ahí y estar descansado. O sea, no hacer nosotros mismos ningún esfuerzo para sostenernos, sino que sentarnos como si fuera en un sillón en las manos de Dios y echar sobre él todo, todo nuestro cansancio, nuestras preocupaciones, todo. Podemos poner en Él todo nuestro ser y descansar en Él, porque Él, o en Él, y Él tiene el control de todas las cosas. Mateo, capítulo 11. Mateo 11, capítulo 20, eh, versículo 28, 30 dice, Dice lo siguiente, vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón. Y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. ¡Qué bendición es cuando aprendemos esto! Que en Dios podemos confiar. ¿Qué bendición es cuando aprendemos y aplicamos esto que podemos depositar toda nuestra carga en las manos de este Dios Todopoderoso? ¿Por qué? Porque en Él podemos descansar. ¿No? Primero de Pedro 57 dice, Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Y a veces estamos tan afanados, a veces estamos tan preocupados, a veces queremos hacer tantas cosas por nuestra propia fuerza, por nuestra propia inteligente inteligencia, por nuestra propia capacidad, cuando que la Biblia nos enseña que nosotros podemos depositar todo esto en las manos del Señor. Y traigo ahí un... un un paralelo, ¿no?, una o un ejemplo, y me imagino que este descansar en Dios, <coughs> imagina cuando vamos a hacer una caminata, imagínate cuando vamos nosotros a hacer eh, una, una travesía de una montaña, y muchos de nosotros nos gusta poner una mochila atrás en la espalda, llenarla con algunas cosas, con agua, agua, mm con algunas cosas que sería importante para cruzar esta travesía pues si cada uno haciera su mochila pues pondría en ella determinadas cosas y una entonces puede ser más pesada otra puede ser más leviana y descansar en el Señor sería que en medio de esta caminata, en medio de este camino, este yo pudiera quitar esta mochila de mi espalda y dejar que alguien la llevara para mí esto es descansar es no llevar ninguna carga sobre nosotros. Y podemos hacer en este Dios Todopoderoso. El Salmo 23, versículo 2, dice el Señor, en verdes pastos me hace descansar. ¿No? Entonces, este es nuestro Dios, el Dios Todopoderoso, que está verdaderamente dispuesto a ayudar a nosotros a llevar a nuestra carga, y entonces podemos en él descansar y tener tranquilidad. Una otra característica del carácter de Dios, un otro aspecto del carácter de Dios, es que nuestro Dios es un Dios de paz. Sabemos de esto, estamos viviendo. Al tanto de esto, escuchamos pues domingo tras domingo que nuestro Dios nos vino a dar paz. Pero verdaderamente disfrutamos de esto. Tomamos esta posesión de esta verdad. este El carácter de Dios es que en medio a toda la tribulación que tenemos, en medio a un mundo lleno de guerra, de luchas, de peleas, de situaciones que nos pone al diario que tenemos que pelear, tenemos que pelear por nuestro puesto de trabajo, tenemos que pelear por nuestros derechos, porque creemos que tenemos muchos derechos, pues tenemos y estamos al constante peleando por cosas que creemos que son verdaderas y Dios dice que Él es un Dios de paz. Salmo 119, las palabras del Señor en el Eh, el versículo 165, mucha paz tiene los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Si tú amas la palabra del Señor, la palabra promete y la palabra nos dice que tenemos paz. Aquellos que aman la palabra del Señor tienen paz. Salmo 4, versículo 8 dice, me dice lo siguiente, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¡Qué paz tremenda! ¡Qué paz profunda! Que uno dice que cuando pone su cabecita en su almohada, ¿eh? duerme, duerme en paz. Y cuántos de nosotros muchas veces, Nos desvelamos. ¿eh? Preocupados, afanados, inquietos por alguna cosa. Y Dios dice, en mí podéis tener paz. Porque yo soy un Dios de paz. Y dice ahí Filipenses capítulo 4, versículo 6 7. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios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 Verdaderamente la ansiedad nos quita el descanso, nos hace bajar nuestra mirada del Señor. Pero Dios, en su amor para con nosotros, nos da en la forma correcta para vencer. Estar en Él y en Él nosotros podemos tener paz. Paz. Y aquí dice, en este versículo de Filipenses, que no podemos todo esto mediante la oración. ¿Quiere tener paz con Dios? Ore. ¿Quiere tener paz con los demás? Ore. Si hay alguien que está haciendo guerra a tu vida, ponga esta persona delante de Dios en oración y diga, Señor, tú conoces a esta persona, me provoca, me busca, quiere pelear conmigo, me machaca, me irrita, ponga delante del Señor y diga, Señor, pon tu mano sobre la vida de esta persona, pon tu mano sobre el corazón de esta persona, perdone a esta persona y diga, Señor, yo la he perdona ya no quiero más cargar con esto y dame de tu paz y seguro el Señor llenará tu corazón de tu, la paz de él ¿No? Una, un aspecto más del carácter de dios es que nuestro dios es un dios bueno y sabemos que nuestro dios es bueno pero cuántas veces nos olvidamos de la bon de la bondad de dios salmo 25.8 dice lo siguiente bueno y recto es jehová por tanto él enseñará a los pecadores el camino Entonces, bueno y recto es Jehová. Salmo 100, versículo 5, dice, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Jeremías en Lamentación dice lo siguiente, bueno es Jehová a los que esperan, a los que en él esperan, al alma que lo busca. Entonces, si buscamos al Señor, si esperamos en Él, la palabra de Dios nos dice que este carácter de Dios bondadoso, Él viene sobre nosotros y da de su bondad, da de su cuidado a nuestra vida. Juan capítulo 10, versículo 11 dice, «Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas» y él es el buen pastor él es bueno siempre siempre y si tenemos problemas y si tenemos sufrimiento y si tenemos aguijones y si tenemos dudas esto no viene de dios porque lo de, de dios lo viene solamente lo bueno lo demás y nada que es bueno viene del maligno que quiere quitar de nosotros nuestra paz, nuestra tranquilidad, que quiere quitar de nosotros nuestra confianza en el Señor. Y tenemos que saber que la el carácter de Dios es que Dios es un Dios bondadoso, un Dios verdaderamente que está pendiente de nosotros y quiere el mejor para nosotros. Una otra característica o un otro aspecto de la del carácter de Dios es que nuestro Dios es un Dios de protección. Es un Dios que nos protege día a pos día, a través de su misericordia, de su de su cuidado, pues él nos da la protección necesaria para que podamos seguir con vida. Y la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Salmo 63 dice, "Porque ha sido mi socorro, y así en la sombra de las alas me en la sombra de la de sus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, y tu diestra me has sostenido." Esto es protección, cuidado. El Señor quiere dar a nosotros esto y protección es algo que cada ser humano necesita necesitamos sentirnos seguros necesitamos sentir que verdaderamente eh, eh, tenemos un lugar a donde eh, podemos estar libre de cualquier preocupación de que alguien venga a nosotros y quiera hacer daño a nosotros Entonces, el Señor está confirmando y está dando en su palabra esta verdad, que Él nos protege, que Él nos ayuda, que Él es nuestro socorro y podemos estar bajo sus alas y Él nos cubrirá con su eh, eterna protección. Salmo 139, versículo 5, dice lo siguiente, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Entonces, también nos da a entender que el Señor está alrededor nuestro cuidando, poniendo sobre nosotros como que una bóveda, una una cúpula y nos está dando protección. Está acercando nuestras vidas para que el enemigo no tenga poder y no venga a dañarnos. Pues tenemos que entender que el Señor quiere dar esto a nosotros, ¿no? este Salmo 40, versículo 17, dice, Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Entonces el salmista confiaba, entendía que Dios le daba protección y decía, Señor, tú eres mi ayuda y mi libertador. Y podemos tener esta seguridad, podemos estar cierto que Dios nos da protección, nos da de su cuidado. Y quería finalizar con un aspecto más del carácter de Dios, que nuestro Dios es un Dios de refugio. Es un Dios que cuando estamos en medio de pruebas podemos nos esconder ahí. Un refugio es un lugar seguro que cualquier situación externa que venga y que nos puede traer una tribulación, un sufrimiento, un dolor, pues el Señor podemos estar ahí para nos proteger, estar seguros eh, de la acción externa. Cuando miramos películas, cuando vemos ahí películas de acción externa, de huracán, de maremotos, y terremotos, siempre hay un lugar que las personas pudieran estar, eh, eh, un refugio adonde que estas personas pudieran estar escondidas y que no pasara nada sobre su vida. Y nuestro Dios es este refugio. Este, el Salmo 91, del 1 a 4, dice lo siguiente, el que habita al abrigo del Altísimo morará nuevamente bajo la sombra del omnipotente diré yo a Jehová esperanza mía y castillo mío Dios mío en quién confiaré con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro escudo y adarga es su verdad entonces nuestro Dios es este esta torre fuerte en quien podemos estar abrigado, en quién podemos confiar en los momentos de prueba, en los momentos de angustia. Salmo 57, versículo 1, dice lo siguiente el salmista, Ten misericordia de mí, Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. En medio de las dificultades, en medio a las pruebas, en medio a las luchas, a las tormentas, podemos descansar o escondernos bajo la poderosa mano de Dios. Y aquí el salmista habla como sus alas, como si fuéramos este los pollitos cuando quieren abrigarse bajo las alas de su madre. ¿no? Entonces, esto podemos estar seguro que el Señor es nuestra protección, es nuestro refugio, es aquel que verdaderamente este, no permitirá que pase nada con nosotros, porque Él está dando tranquilidad y Él es este lugar de seguridad. Isaías 49, versículo 15, 16, si olvidará a la mujer que dio la luz, Para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, aunque ella lo olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Y he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Una vez más, el Señor promete y nos muestra esta este carácter que Él tiene. De cuidado, ¿no? De protección, de dirección, ¿no? Él dice que aunque tu madre pudiera olvidarse de ti, él jamás lo haría. Porque nuestro Dios es un Dios que ama. Es un Dios que está pendiente de nosotros. Es un Dios que cuida de nosotros. Entonces, verdaderamente es esto, nada mejor es do que estar bajo sus alas y sentirse seguridad y sentirmos que estamos seguros en, en sus manos. En él, eh, él está allí y él está aquí a mi lado, a tu lado y nosotros no tenemos nada que temer. Él está cubriéndonos con sus poderosas alas hasta que pase la tormenta. Este es el Dios en quien nosotros podemos confiar. Este es el Dios que nosotros necesitamos conocer. Es un Dios que nos hace muchísimas cosas, muchísimas bendiciones. Es un Dios que nos consola. Es un Dios que nos des da descanso. Es un Dios que... En él podemos encontrar paz. Es un Dios que es muy bueno. Es un Dios que nos da protección y es un Dios que nos da refugio. Entonces, animo a cada uno de vosotros que seguís así, con la propuesta de Oseas. Conozcamos al Señor y vayamos tras su conocimiento. Porque lo más importante para nuestra vida es saber quién es nuestro Dios. Es un Dios en quien podemos confiar. Es un Dios que está con cada uno de nosotros en cada momento de nuestra vida. Él es nuestra paz. Él es aquel que verdaderamente vela por cada uno de nosotros. Amén. Amén. Entonces, te propongo esto. Busquen al Señor a cada día y verán cómo sus vidas van ser bendecidas por el Señor. Inclinemos nuestros rostros y vamos a estar dando gracias a Dios. Padre, alabado sea tu nombre, Señor, porque podemos, a través de tu palabra, conocerte más, Señor, conocer más, Señor, tu caráter, oh Padre Santo, y aquello, Señor, que tú tienes dispuesto a hacer por cada uno de nosotros. Tu amor es infinito, Señor. Tu amor es perfecto por nosotros. Tú nos cuidas, Señor. Y tú nos das cada día de tu bendición. Padre, bendice, Señor, nuestra vida. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos. Derrama de tu gracia sobre la vida de ellos. Y que ellos puedan disfrutar, Señor. Que ellos puedan tener un propósito contigo de cada día buscar a conocerte cada día más. Que vaya bien verdaderamente tras su conocimiento, Señor, a través de la lectura diaria de tu palabra, para que ellos puedan, Señor, estar seguros y alicerzados, Señor, en esta verdad que es tu palabra, para que vivamos una vida que te agrade a ti, vivamos una vida gozosa delante de ti, Señor, vivamos una vida disfrutando de tu presencia día por día, Padre. Pues bendice a cada mis hermanos, a cada uno de ellos, Señor, derrama de tu gracia. Yo te pido esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Y amén.